El 28 de abril de 1951, el estudiante alemán Herbert Belter es ejecutado por cuestionar la falta de libertad en la República Democrática Alemana. Herbert welter no como lo mencionan los medios de comunicación como Hans y Sophie Scholli. Herbert welter no como lo mencionan los medios de comunicación como Hans y Sophie Scholli. La mayoría probablemente ha escuchado la historia de los estudiantes Hans y Sophie Scholli y las actividades en torno a la Rosa Blanca. En los medios de comunicación, los miembros de este grupo han sido destacados e idealizados como mártires democráticos. Según los medios de comunicación, varios de los miembros fueron ejecutados solo porque criticaron al régimen nacional socialista en Alemania. En realidad, fueron condenados por traición en tiempos de guerra e instar a los alemanes a sabotear las instalaciones de guerra y otros equipos militares para que Alemania perdiera la guerra. El hecho de que estos pedidos de sabotaje también se imprimieran como volantes en Inglaterra y fueran lanzados por aviones británicos en masa sobre ciudades alemanas, se consideró un ataque aún más serio contra el esfuerzo de guerra alemán. Alemania Oriental emitió un sello a los estudiantes Hans y Sophie Scholl mientras se aseguraba de matar al estudiante Herbert Belter. Alemania Oriental emitió un sello a los estudiantes Hans y Sophie Scholl mientras se aseguraba de liquidar al estudiante Herbert Belter. El hecho de que los miembros de la Rosa Blanca sirvieran como símbolos de la democracia ha sido cuestionado, entre otros, por el historiador schenke Él cree que defendían una especie de elitismo cristiano y que la razón principal de sus acciones era que el régimen socialista amenazaba al cristianismo, no a la democracia. Zankel también cree que los miembros de la Rosa Blanca eran antisemitas porque en sus folletos hicieron una diferencia entre las vidas humanas alemanas y judías. Quien debería poder funcionar como un mártir democrático es el estudiante completamente silenciado Herbert welter Fue ejecutado en secreto en 1951 por luchar por la libertad en Alemania Oriental. Aunque las circunstancias que rodean el caso son considerablemente peores que las de Hans y Sophie Scholler, Belter no ha sido idealizado en películas u otros medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación parecen no han mencionado a Herbert welter ni una sola vez. Después de que los aliados ocuparon Alemania, los marxistas del país establecieron un estado marxista-leninista en la zona de ocupación soviética. La República Democrática Alemana, la Larda, también llamada Alemania Oriental, estaba gobernada por el partido del Partido de Unidad Socialista de Alemania, que a su vez estaba constituido por el Partido Socialdemócrata, el SPD y el Partido Comunista, el KTD. Herbert Belter vivió en este estado opresor marxista. Era un estudiante de economía alemán en la Universidad de Leipzig y vio con sus propios ojos cómo el régimen comunista socialdemócrata se ocupaba de los disidentes. El régimen arrestó a estudiantes en las universidades, disolvió el consejo estudiantil y encarceló al presidente del consejo estudiantil. Aunque vio cómo el régimen derribó a los disidentes y, a pesar de que otros estudiantes le advirtieron que no reaccionara, Belter sintió que tenía que hacer algo, incluso si eso le costara la vida. Belter comenzó a reunir a un grupo de estudiantes disidentes y formaron lo que más tarde se llamó el Grupo Belter. En octubre de 1950, el Grupo Belter compartió folletos en Leipzig que abogaban por elecciones libres. Obviamente al poco tiempo fueron arrestados por la policía. Después de una búsqueda en la casa de los Belter, la policía encontró folletos adicionales, así como información sobre los amigos de los Belter, lo que llevó a que nueve miembros del grupo fueron arrestados. Belter Grupe. La policía de Alemania Oriental entregó a los prisioneros al servicio de inteligencia soviético KGB, que los llevó a Moscú, donde fueron procesados en un juicio secreto. Nadie en el este de Alemania sabía a dónde habían ido los miembros del grupo Belter. Acababa de desaparecer, y ni Moscú ni Berlín Oriental se pronunciaron al respecto. Herbert Belter intentó en vano explicar sus motivos. He actuado ilegalmente porque no estaba satisfecho con la situación en la Universidad de Leipzig. No teníamos libertad de pensamiento, libertad de expresión o libertad de prensa. Los otros nueve miembros del grupo fueron sentenciados a 25 años de trabajos forzados. El cuerpo de Belter nunca fue entregado a sus familiares, ya que fue incinerado y la ceniza se extendió en una fosa común. Como todo el proceso sucedió en secreto, nadie sabía en realidad qué había pasado con Belter, hasta que abrieron los archivos rusos. En este momento, el muro de Berlín y el partido de unidad socialista de Alemania, que dio muerte a Herbert Welter, cayeron y de la noche a la mañana, cambiaron de nombre la designación ideológica del marxismo-leninismo a socialismo democrático.